L.A. Cheto se complace en invitarlo al Concierto en los Viñedos con la presentación de Aida Cuevas y el María Chivargas de Tecalitlán este sábado 23 de junio en punto de las 5 de la tarde.